Seguimos en Código Campo Al inicio del programa eh, Le comentábamos que íbamos a hablar De eh, un desarrollo Yo me animaría A llamarlo revolucionario Aunque por ahí eh, Pueda parecer exagerado eh, Hay una empresa Una startup que se llama GFAS Que hace un par de años creo eh, Desarrolló un cabezal Stripper de eh, Fibra de carbono con muchas ventajas para la cosecha de granos, sobre todo granos finos, y sobre todo también, y atención a los arroceros de Entre Ríos, para el arroz. Ahora, esta empresa ha sumado a este cabezal stripper una, una suerte de central de energía móvil, que creo que se llama algo así como tool carrier o porta portaherramientas, que promete profundizar aquella revolución que inició el cabezal stripper. Eh, es más, este desarrollo fue eh, premiado hace muy poco, y por eso ya estamos en contacto con la presidente de GFAS, Ana Fernández Mouhan, a quien ya saludamos. Ana, buen día, bienvenida a Código Campo. ¿Qué tal Código Campo? Un honor estar conversando con ustedes. Este, y un placer poder contarles de qué se trata la empresa GFAS Bueno, primero vamos a empezar por ahí ¿Qué es GFAS? Eh, me gustaría que me recordaras Porque creo que lo hablábamos hace un tiempito eh, De qué se trata este cabezal stripper Que fue este primer desarrollo revolucionario, le llamo yo Y después sí entramos al tema del eh, tool carrier Mira Danilo, la, la, la empresa GFAS, eh, GFAS Screen Footprint Agricultural Solutions es una empresa destinada y dedicada a ser crear sistemas agrícolas más sustentables. Uh -huh. eh, arrancamos hace más o menos cinco años con un cabezal, como vos decís, bastante revolucionario y comparto esa idea porque este es un cabezal Striper, arrancamos en arroz, pero está para trigo, cebada, centeno, todo lo que es fina, este, y por qué revolucionario? Porque al tener eh Con, eh materiales livianos, composite, fibra de carbono, uh -huh. permite duplicar la velocidad que te permite en ese eh, en ese caso disminuir a la mitad el consumo de combustible en 40 50%, fundamental. Si aplicas la velocidad, la productividad se aumenta al al doble, ¿eh? Es como tener dos cosechadoras cuando tenés una cosechadora con un cabezal Stripper ultraliviano, este, más todas las ventajas que tiene en sí mismo el sistema stripper, que es que te cosechas solamente grano, te deja la planta en pie y se lleva solamente el valor. Eh, procesas Si usas una cosechadora convencional, degastas mucho menos la cosechadora porque te lleva solamente grano. La cosechadora está casi de gusto porque no trabaja, porque lo que trabaja es el cabezal, Ajá. Y ahí en ese, en ese caso, como vos decías, que junto con el cabezal stripper ultraliviano, presentamos y producimos un primer prototipo, que fue el que ganó también el premio junto con el stripper, los dos en conjunto, que es el Tool Carrier, Ajá. que es esta central de energía móvil, porque nos dimos cuenta que si el cabezal es una trilladora, ¿para qué tener tanta cosechadora si podemos llevar eso que cosecha el cabezal afuera del lote, compactamos menos, Se, se gasta menos energía, además es más económica, y lo que es, es una cinta, ta, cinta transportadora que te lleva el material afuera del lote, terminas de procesarlo, lo limpias muy poquito, porque lo que queda es muy poquito, en el molino, así como sale, lo llevas al molino y está... Este, Perfecto el grano, y además eh, rompe menos el grano, bueno, toda una serie de ventajas, sobre todo para los arroceros, como vos decías. Ahora, Ana, estoy entendiendo bien, ¿esto quiere decir que se puede cosechar sin cosechadora? Sí. <risa> a ver cómo es esto. Bueno, eh, por eso, mira, eh, cuando empezamos a usar el cabezal y nos dimos cuenta que estas ventajas son enormes, Y eh, dijimos, bueno, pero si lo que cosechas es el cabezal, para qué tanto aparato, tantas funciones adentro del lote que compactamos, gastamos más energía, más combustible, eh, bueno, y más pesado, si esto lo único que hace es que eh, tiene que llevar el grano afuera del lote, Ajá. lo que cosecha el stripper es lo que vos necesitás. Claro las funciones de la cosechadora prácticamente no se usan en este en este sistema que que proponemos nosotros que además eh, lo patentamos es la cosecha desdoblada y que junto con esta patente nos demos cuenta que además en algunos cultivos es fundamental porque cosechas también la semilla de malezas. Entonces, es un es un control de semilla de malezas mecánico vendría a ser para ponerle un nombre. Eh, y eso también hicimos esa patente porque te llevas todo afuera del lote, porque no tira nada por la cola la cosechadora, porque no tira nada, porque no porque va toda la tolva. En cambio la cosechadora convencional vos desparramás todo eso que te queda de chaff por la cola claro. bien esparramadito y sembrás de nuevo la semilla de malezas bien estoy pensando porque esto que estamos hablando ahora después nosotros lo, lo, lo hacemos una nota escrita para nuestro portal código campo y estoy pensando en el título eh, esto de eh, es tiempo de cosechar sin cosechadora o llegó el tiempo de cosechar sin cosechadora estoy diciendo la verdad o estoy cuentiendo. Mira, el cabezal estíper se puede usar con la cosechadora convencional y es fantástico. Claro. Ya de sí mismo tiene, eh, tiene eh, ventajas enormes. Duplicás la capacidad, es como tener dos cosechadoras. Y eso lo haces con una cosechadora convencional. Uh -huh. Grande, chica, mediana, de todos los tamaños, porque siempre te va a rendir el doble. Y esto que estamos proponiendo, que es la cosecha desdoblada, lo que estamos usando y proponiendo es una, una, una máquina que... Eh, Es un porta, eh, eh, cultivo vendría a ser. Eh, transporta por una cinta transportadora lo que cosecha el stripper. Ajá. Es para el stripper, fundamentalmente, y a eso le podés poner un maicero también. Claro. es Claro. Es una tool carrier, es para varias herramientas. Entonces vos le pones un stripper y cosechas arroz, trigo, cebada, sí, sí. todo lo que fina. Le pones un maicero y cosechas la espiga, porque el maicero es un stripper de espiga, de maíz. Sí, mm. Ahora, eh, Ana, este, este tool carrier, ¿qué, ¿qué autonomía tiene? ¿Cuántas hectáreas se pueden eh, cosechar por obés? Mira, hicimos un primer prototipo, que es lo que estamos presentando acá en Expo Agro, este año, vamos a presentarlo, que es el que ganó la medalla de oro, Ajá. como vos anunciabas al principio. Es un primer prototipo, que lo probamos este, a campo, anduvo fenómeno y necesita un poco más de desarrollo, que todo este año vamos a seguir Desarrollando y mejorándolo, porque es un primer prototipo, y como vos bien sabés, cuando uno arranca un, una propuesta, un producto nuevo, necesita unas algunas iteraciones de sí, mejora claro, claro, claro. del producto. no Yo creo que el año que viene va a estar mucho más terminado, y por ahí posiblemente capaz, y ojalá que todo vaya bien para que ya salga a, al mercado, o por lo menos a probarse para, para más productores este ¿Esto sería y, el año que viene, 2024, o habría que esperar hasta el 25? 25, o sea, todo el 25. 2024 estaría en proceso. ¿no? Ah, bien, bien, bien, bien. Eh, Ana, eh, yo no te voy a preguntar precio, porque bueno, todavía no está en el nada por estilo, pero estimativamente, no digo precio porque además en este en este escenario un poquito complicado que atraviesa sí. la economía argentina no tiene sentido hablar de números, pero, pero más sí. o menos, eh, ¿en cuánto se recuperaría la inversión para que un productor debiera eh, afrontar para adquirir esa tecnología? Mira, eh, eh, la tecnología del tool carrier, todavía no podemos hablar de precio ni supuesto, mucho menos, por pero sí es muy muy considerable la diferencia con una cosechadora común, ¿no? Claro, o convencional, claro. eh, te diría. No no me animo a decirte, pero casi la, bueno, la mitad, pongámosle para poner un, una idea. Uh -huh. eh, pero pero sí, lo que sí, el cabezal stripper ultraliviano, que es el cabezal nuestro, que es de fibra de carbono, y la mayoría de sus componentes, ahí sí te lo pagás con todo el ahorro, con todos los beneficios, porque también tiene beneficios para la siembra de segunda, para los, los, los trigo soja, muchos beneficios, todo eso tiene ventajas para el Para económicas y económicas. las ventajas económicas son enormes. Porque diminuís el consumo de combustible sí. casi entre un 40 y un 50% y duplicas la capacidad de cosecha. Cosechas muchas más horas por día. Claro. Y la ventana de siembra se te aumenta mucho más y la ventana de cosecha por día es mucho mayor. Arrancas antes y terminás después porque al no cortar la planta la humedad no te joroba. Claro, claro porque cositas solamente grano. Exacto. Eh, Ana, eh, volviendo al stripper, concretamente, sí. eh, ¿cómo cómo están cómo han sido las ventas? ¿En qué mercados están? So Mira, sobre todo me interesa en Entre Ríos por esto del arroz. ¿Cómo, ¿Cómo les ha ido en Entre Ríos? Mira, eh, en Entre Ríos no estuvimos, pero sí estuvimos en corrientes y en... Este, Y en Santa Fe, eh, mira, en Corrientes no fue bárbaro, bárbaro a que es este un cliente espectacular y uh -huh. con quienes hicimos todas las pruebas los tres primeros años, ya tiene 10 cosechadoras, 11, porque compró una más este año, 10, digo, cabezales, Ajá. cosecharon esta campaña pasada todo con sus cabezales stripper, con los cabezales nuestros, a todas sus máquinas propias le pusieron cabezal nuestro y están hiper contentos uh -huh. porque los resultados fueron enormes. <coughs> La, el objetivo que se propusieron, que era cosechar 50 hectáreas por día, lo superaron con cada cabezal. Bien. Así que eh, eso fue buenísimo y eh, hay un eh, arrocero importante también en Corrientes que está llevando uno con adaptación a clas eh, para... para para probar ahora y estamos en Paraguay muchos ya exportamos 11 cabezales, el lunes estamos llevando otro a Paraguay uh -huh. para los arroceros en Paraguay que están muy conformes, muy contentos hay una un, un molino, molino del país ahí en Paraguay que eh, compró 12 el año pasado, quiere dos más este año, ya estamos llevándole otro más así que hay mucha, muy buena recepción, estamos en Uruguay cosechando ahora este cebada revolcada eh, cosechamos colza y ahora vamos a ir a, a, la, a la zona de los arroceros en, en enero para probarlos allá con los arroceros que también hay mucha expectativa así que eh, la verdad que se Un está sí, sí muy buena recepción bien, Ana volviendo ahora sí, al, al tour carrier eh, decías que este año 2024 van a seguir las las Eh, el, desarrollo. el desarrollo, digo, ¿habrá eh, posibilidad en algún momento del año que viene eh, verlo en acción, alguna suerte de, de, de, de, de, dinámica, de, o de algo? dinámica, una muestra de dinámica? Mirá, si, si podemos hacerla ya el año que viene, por supuesto, vamos te, te voy a avisar, vamos a, a comunicarlo para que el que quiera verlo lo pueda pueda haber, por supuesto este ojalá lleguemos y lleguemos todo a tiempo para poder probarlo ya el año que viene y que los productores puedan venir a verlo bueno, no se eh, seguramente aquellos que nos están escuchando eh, y no conocían este eh, desarrollo eh, van a buscar más información porque eh, bueno, es, es revolucionario definitivamente eh, Ana, te agradezco mucho la atención eh, estamos a las órdenes cuando quieras Eh, y te agradecemos el tiempo sobre todo. Muchísimas gracias a vos Danilo, por supuesto, y a disposición para cuando quiera seguir charlando, estamos a disposición. Gracias, gracias. Que tenga un buen día. Muchísimas gracias, igualmente. Ahí estaba entonces Ana Fernández Mouham, que es presidente de Gifas, esta startup que ha desarrollado este primero este, este cabezal stripper de fibra de fibra de carbono. Y eh, un nuevo desarrollo que es, que complementa eh, aquel primero eh, vinculado a esta central de energía móvil a este tool carrier que bueno que le escucharon muy bien a Ana eh, ofrece potencialmente grandes grandes ventajas para la cosecha de nano finoos para la cosecha de arroz.